zoko elementu ezrendetatik elikatzeko gure herria eta baita ere gure herritik ba ba bueno gure ahotsa eramateko eta kontatzeko ere ezera gidal datatzen. Eh hauten, ba bueno, bautiz, ezagun, e, e, lanean dabiltzan, borrokan dabiltzan e, sektore esloinitatik eh eta gaurri iz hitzaldi eskineko digute, ezta, urtondo astetsak. Hala komentatzena, bueno, beres bost lagun etor dira, e, batetik e, Sebas, ustu gaur bibo dela bakitu harri haran kolektibukoa da antzu zen eh bueno instalantzen duen eragila bestetik eh bueno hitz egiten nago dira batetik eh Maria gorakailo nesekogidea bertako eredunta gokidea bestetik baita Josebi bera eh kraikon bate eh bertako gure kultura arlotik eh ez da eragilekoa da eta gehi dit ere Voces eh, antiimperialistas, eh, tal de cual. Bueno, eres, Venezuela, ningún lugar, ni ya porque te ahorro por aquí, pues, me ayude nada, con duro en el baúlo. Tú sí, que sí. baté otra, lo que viste a ti, la que bueno, gote, eh, buenas tardes. Eh, bueno, como imagino que les comentó el compañero, nosotros somos parte de los integrantes, la primera brigada venezolana que tiene bueno, la, la, la tremenda oportunidad de venir acá y conocer de primera mano, gracias al tremendo esfuerzo que también vienen desarrollando eh, los compañeros de Azcapene, eh, eh, bueno, eso, venimos a conocer de primera mano el conjunto de, de, de experiencias de lucha que históricamente viene desarrollando el pueblo de Oscaldú, y pues bueno, ver cómo partir de, de, de ese compartir de experiencia o partir de reconocer, de reconocernos mutuamente en nuestros avances, en nuestras luchas, también en nuestras contradicciones y debilidades, podemos trazar eh, vínculos concretos, certeros para retroalimentarnos a partir de esas luchas, pero sobre todo para ver cómo nos apoyamos, para consolidarlas y hacer que avancen y se profundicen ¿no? allí bueno eh, nosotros eso, venimos reuniéndonos con un conjunto de colectivos de espacios, de organización que nos han hablado de, de, de sus experiencias y nos han permitido conocer de primera mano eh, esa realidad, no esa realidad de combate, de esa lucha, ese ese permanente eh, esa luchar por, por la libertad del, del pueblo vasco, que bien sabe de opresión, que bien sabe de represión sobre todo. Y pues nada, encantadísimos en principio y encantadísimos de estar acá con usted, La idea, bueno, además de, de, de, de trazar ese vínculo, de concretar en hechos el, el internacionalismo, esa tremenda palabra, ¿no? Eh, de concretar en hechos lo que significa ser pueblos her, hermanos, porque al final, bueno, somos pueblos que que eso está en una misma lucha, que estamos luchando por, por, por una real justicia social, por una real libertad, y en ese sentido, pues, somos un mismo pueblo a nivel mundial. Pero también, bueno, como obligada a venezolanos, Entendemos que se está trazando una campaña a nivel internacional, a, a, eh, nacional ya lo sabemos y lo vimos en carne propio pero a, a nivel internacional, bueno, en una campaña de legitimación y de prestigio de el, el hermoso y complejo, a su vez, proceso que, que vivimos en Venezuela. Por ello, también estamos acá, venimos como participantes y voceros de, de diversos espacios del poder popular venezolano, estamos acá auspiciados, ni ni ni con ni, ni como, ni en representación de ninguna institución, ni, ni de ningún partido, o, o del partido oficial este, de Venezuela, sino, o sea, hemos venido de, de, de manera autogestionada y con la profunda convicción, eso, de, de, de trazar vínculos y sobre todo aclarar con relación a, a la realidad, a la realidad verdadera que vivimos hoy los y las venezolanas y, y, y ver cómo eso nos retroalimentamos y nos apoyamos mutuamente para la consolidación de los procesos de cambio que venimos trazando bueno mi nombre es José Soto como eh, dijo Julen eh, soy militante del colectivo Cray Combate colectivo que está dedicado fundamentalmente a la rama cultural, la compañera es María Teresa García del movimiento Gallones, que bueno tiene de un trabajo con, con, con los obreros y campesinos Eh, también pertenece al frente de jóvenes antifascistas y antiimperialistas y el compañero Jairo Colmenar, que es la organización juvenil, voces antiimperialista también están otros compañeros, compañero Damon, del movimiento estudiantil M28, Marzo 28 que bueno, trabaja eh, por, en, en el marco de la transformación universitaria, en la Universidad Mesizal y otro compañero que en no esta acá, sino cumpliendo estas responsabilidades también eh, de estos objetivos que hemos planteado, que, que es CEOs, de la organización Paquita Rearán que, bueno, como una especie de contraparte de Azcapel allá en Venezuela, que busca, bueno, ver cómo eh, también se concreta ya una política internacionalista en ese nodo del movimiento popular venezolano. Bueno, en principio, y, y ya como para avanzar en cuanto al objetivo fundamental de la charla, que es cómo hacer, bueno, algo difícil, pero trataremos de, de lograrlo, darles una fotografía de la realidad, De, de lo que actualmente sucede en Venezuela y sobre todo además, sus causas históricas ¿no? y, y los desafíos y objetivos que como eh, miembros del, del, del movimiento popular venezolano del venezolano consideramos que hay que alcanzar eh, allí bueno, también los invitamos en el marco de la charla eh, a hacer preguntas de verdad, bueno, la idea es que esto sea una conversa eh, si no entienden algún término, a nosotros se nos sale venezolanismo eso es, es muy este natural, ya hablamos mucho y golpeado, entonces a veces no se nos entiende, así que les agradecemos que cualquier duda nos las hagan si es posible en el momento, que no? Bueno, ahí ya como para avanzar en, en los objetivos de la charla, eh, pues yo creo, creemos mejor dicho, que entender a Venezuela y lo que sucede allí debe, debe hacerse a partir de, de, de una comprensión de lo que significa el proceso bolivariano, la revolución bolivariana. Que bueno, por ahora es eh, el proceso que ha, que ha hecho, de alguna manera, que Venezuela eh, esté, para bien o para mal, en la palestra mundial, ¿no? Allí, pues, por, eh, para comentar un poco con relación al, al tema geográfico y partir... Eh, con ello a la caracterización y, y los antecedentes de este proceso bolivariano. Bueno, les eh, planteamos que Venezuela está al norte de Latinoamérica, es un país de aproximadamente 30, entre 30 y 32 millones de habitantes, tiene un territorio que, que oscila entre los 932 mil kilómetros cuadrados, bueno, colinda en el norte con el mar Caribe, Eh, en el por el oeste con colombia por el sur, por el suroeste también con colombia el sureste con, con, con brasil tiene 23 entidades eh, federales que es el, que vendría a ser muy equivalente a lo que aquí ustedes llaman provincia y bueno contamos también con, con una zona de reclamación con el gobierno británico ¿no? de un, una lucha bueno con sus antecedentes que no vale en el, no es el espacio para profundizar en ellos pero bueno, ahí y ahora sí profundizando en cuanto a los antecedentes del, del proceso bolivariano, ¿no? Eh, bueno, Venezuela parte de su historia contemporánea estuvo caracterizada por lo por un casi 40 años de, de eh, donde la vida política estuvo en manos de, de dos sectores de derecha, de los dos sectores más fuertes de derecha que existían hasta ese momento en el país. Esos sectores Eh, estaban representadas en dos partidos denominados AD, Acción Democrática y COPEA. Un poco al estilo acá del PSOE y el PP, ¿no? Eh, esta etapa, que nosotros denominamos la Cuarta República, fue una etapa que comienza a partir de, de, de la década de los 60, donde después del derrocamiento de una dictadura militar, donde participan todos los sectores, de, de, o sea, diversos sectores, de la vida política del país, tanto de izquierda, progresistas, como de derecha, bueno, al derrocar esa dictadura, estos dos sectores que les acabo de comentar, eh, forman una coalición que está representada en la firma de un pacto denominado el Pacto de Punto Fijo. Con este pacto lo que, se buscara, lo que se buscaba era desplazar a esos sectores progresistas de izquierda, representados en el Partido Comunista de Venezuela, en un partido llamado URD, Unión Republicana Democrática, Unión Europea, revolucionaria democrática, no estoy muy claro eh, y otros de sector en el movimiento popular la idea era desplazarlo a pesar de que habían participado activamente en el derrocamiento de la dictadura para hacerse evidentemente con el control de, del poder político, cogido del poder económico, social eh, a partir de acá se abre entonces una etapa donde estos sectores que estaban por razones digamos consanguíneas, por vínculos de sangre y de clase vinculados directamente con eh, el sector privado, eh, de, de los empresarios, en otras palabras, la burguesía nacional. no Entonces, a partir de acá, se abre eh, una brecha histórica donde el país queda completamente al servicio de los intereses de esta burguesía, eh, representada en, en, en estos dos partidos, y también al servicio de los intereses del imperialismo estadounidense y europeo. Esta, esta, esta etapa política es importante tomarla en cuenta porque a partir de acá se, se anquilosan en el país una serie de realidades y problemáticas que marcan profundamente eh, nuestra vida política, social, económica e incluso cultural, ¿no? y que incluso aún hoy bueno representan un conjunto de obstáculos que, que la revolución bolivariana tiene por desafío superarlo. Entre, esa, entre esas realidades, entre esas problemáticas están en el principio, bueno, que se profundiza el modelo económico rentista. ¿Qué significa eso? Venezuela tiene una formación económica que se sustenta principalmente en la extracción petrolera, ¿no? Venezuela aún hoy es el país con las principales reservas de petróleo, un mineral que hoy en día es, bueno, el principal recurso energético eh, a nivel mundial, moviliza todas las empresas todas las industrias en todas las más que las empresas eh, y pues por ello eh, bueno era muy fácil a partir de la extracción de este de, de este recurso energético y su, y su distribución comercial a nivel mundial pues hacerse con un conjunto de ingresos conmigo con, con grandes cantidades de ingresos que bueno que por supuesto iban a parar a las arcas a los bolveillos de, de, de de quienes eh, ocupaba en ese momento el Estado y a la, y, y al mochillo del sector privado, ¿no? Esto eh, quiere decir que además lo que nosotros consumimos, lo que nosotros, con lo que nosotros nos vestimos, por los productos que utilizamos en, en, en nuestro día a día, no parten de, de, del trabajo productivo, no es producto de, de, de una fuerza eh, de trabajo que genera esa esos productos, sino es una importación producto de una importación se capta la renta petrolera las divisas que, que genera esa venta del petróleo y con ello se impone. eso por supuesto hace que en nuestra burguesía ciudad sea, sea una burguesía eh, fundamentalmente parasitaria no produce no trabaja, solamente se vive de, de, de eso de ese dinero que capta y ese dinero bueno y vale decir también bueno que eso por supuesto eh, caracteriza o sea, en nuestro, sistema productivo, en nuestro sistema económico en cuanto a que no es productivo, o sea, eso, rentista, rentista eh, se basa en una renta. Esa renta da para tanto, el ingreso que, de, de, que provee es, es tal, que bueno, si, eh, genera un caldo fácil para la corrupción, para la ineficiencia, donde el, los intereses están más en ver quién se hace con... con, con con un pedazo de esa torta que en planificar una economía lo, planificar una economía requiere mucho esfuerzo, mucho eh, mucho pensar, ¿no? requiere eh, poner al servicio un conjunto de, de, de elementos a nivel tecnológico, de planificación, de desarrollo de una tecnología adecuada a las condiciones del país, eso no les interesaba a él. Por, eh, por lo tanto, eh, el, el, el aparato estatal, pues, lo que hace alar de eso de la corrupción de la falta de planificación y delroche del reroche del en términos culturales eso se atrae eso se traduce en lo que nosotros denominamos economía rentista eh, cultura de cultura rentista qué quiere decir ello bueno que bueno tenemos una venezuela donde el consumo bueno es brutal donde la, la actitud consumista por, por, por estar ligada a fundamentalmente al tema del dinero a un ingreso que no es producto de un trabajo sino que está ahí, que viene en grandes cantidades bueno, este hace de Venezuela aún hoy en día eh, el primer país importador de blackberries por ejemplo, o el primer país a nivel latinoamericano consumidor de whisky, a, a esos niveles eh, influye la economía rentista y por supuesto, al ser el estado, el principal el distribuidor de la renta O sea, quien quien detentan el poder político dentro de la dentro de la estructura estatal también detenta el control sobre esa red por lo tanto hay un pueblo que depende esencialmente del estado que depende bueno de, de, de lo que esos que están allá arriba decidan hacer con ese ingreso ¿no? en cuanto a eh, bueno eso se traduce por supuesto en un fortalecimiento del sector privado nacional del sector empresarial se abre y eh, se da cancha abierta como decimos allá se abre el paso a, a las grandes naciones multinacionales y transnacionales a través de concesiones multinacionales internacionales extranjeras por supuesto eh, y bueno también se le da paso al libre mercado no eh, eso a, a cambio pues de epírrica de, de píricos ingresos con relación a todo lo, a todo lo que esas multinacionales internacionales tenían la oportunidad de, de explotar acá Pero claro, ellos necesitaban un respaldo eh, extranjero para desarrollar ese ese control desde ese tipo de control desde el Estado. Por supuesto, bueno, y esto evidentemente es lógico cuando hablamos de que hay unos funcionarios en el aparato estatal que corresponden a, a nivel de interés con, con, con lo que son también los intereses de esa aburrección, de ese sector privado. A nivel social, por supuesto, toda esta situación se traduce en una depauperación com completa de, de las condiciones de, de las grandes masas populares. Hay una Venezuela sumida en el, en el analfabetismo, una Venezuela sumida en situación de, de pobreza extrema, eh, una descomposición social terrible, muy avanzada, donde la gente salía a, a, a matar, o por comida, o muchas veces también por aquello que el sistema te planteaba que, que, que buscaras para de avanzar de hasta la fondo se mataba por zapatos se mata se, se, se mataba por una gorra se mataba por dinero una desposición social producto de niveles de, de los niveles de alienación a los que se sometía a la, a la población asimismo bueno eh, se creó por lo tanto grandes masas de excluidos de marginados la, la, la, la aparición del petróleo genera por supuesto el peso cae entonces en la ciudad y se desplaza la actividad agrícola por lo tanto hubo grandes emigración inmigraciones desde el interior del país a las ciudades principales como caracas eh, valencia eh, Maracaibo ciudades eh, bien notorias en, en, en venezuela donde se concentraban todas las instituciones los centros de salud los centros económicos o sea no había una planificación tampoco del, del aparato estatal no y pues eso provocó que esas grandes masas de, de, de se, se, al emigrar a la ciudad también bueno lo no que de, al, no tuviesen espacio pues más bien luchar por, por encontrarlo y ahí es donde comienzan a, a, a, a, a conformarse eh, lo que llamamos los barrios que no bueno no es la misma connotación que ustedes dan acá un barrio ya es una comunidad popular donde la gente valiéndose de sus propios medios constru, eh, construyó sus casas pues eh, invadiendo los cerros la, las colinas la, las montañas invadiendo cualquier otro cualquier espacio que tuviese para servir allí, bueno, conseguir, y considerar alguna fuente de trabajo, ¿no? Eso, bueno, eh, yo creo que el, el que haya ido a Venezuela lo puede ver, está ahí muy claro, es ilustrativo, como grandes masas, eh, aún a, de, después de todo eso esa cantidad de tiempo, eh, bueno, nada, quedando sometidas eh, a, a, a esa condición de, de, de marginación, ¿no? Allí hay una, una canción de Alí Primera que lo ilustra muy bien, se llama Los Techos de Cartón, donde él habla... Eh, desde la poesía, la, la situación del pueblo venezolano para ese, para ese entonces. Eh, por supuesto, a toda esta situación política eh, se buscó desde, desde esos sectores de izquierda, de esos sectores progresistas que quedaban desplazados a partir de, de, ese, de esa coalición, que se traduce un bipartidismo, pues bueno, eh, da cinco años, un partido, cinco años el otro, cinco años un partido, cinco años el otro. ¿no? Esos sectores que quedaban desplazados del de sector de izquierda, buscan a través de la lucha guerrillera eh, revertir esa situación y hacerse con el poder político a lo cual por supuesto se responde con una terrible una terrible represión que buscó pues aniquilar el, en, en, en lo, en lo mayor en lo, en lo más posiblemente el movimiento eh, disidente el movimiento revolucionario eh, esto es se re, están representados, por ejemplo, en masacres como la de Cantaura, la de Yumare, pueden investigar, donde eh, se, se aniquiló, se asesinó, eh, por de, o sea, una especie de terrorismo de Estado, a, a, a gran parte de esos movimientos revolucionarios, eso por supuesto se tradujo en una en una desmovilización de esos sectores, en una tremenda desmoralización, ¿no? eh, y bueno, quedaron a punta de balazos, desplazadas de la vida política no obstante, bueno esto por supuesto eh, conlleva una, un, un, a una agudización de, de contradicciones no en cuanto a que en este escenario de cooperación moral, política social, económica pues se genera un caldo de, de necesidades de, de descontentos en el seno de las masas populares que explotan, ese, ese, ese descontento explota o estalla en lo que nosotros denominamos el Caracaso, en lo que nosotros denominamos el Caracaso, que se da puntualmente en el año 89. Dijimos que este esta etapa histórica arranca a partir de la década de 60, de 62, 63, si no me equivoco, a partir de cual se firma el, el PAN. El Caracaso, ese estallido social, eh, se da luego de que en una profunda crisis económica que venía sucediéndose en el país, donde después de tanto derroche la deuda externa que ha crecido a tan grandes niveles que los ingresos del petróleo no daban sino eh, no, no estaban sino dirigidos a pagarlo eh, y bueno por otro lado por supuesto la corrupción hacia de la suya ¿no? eh, pero bueno el presidente de ese entonces carlos andrés pérez eh, al cual luego el comandante Chávez daría un golpe de estado un presidente acaba de llegar al poder acude al fondo militar internacional al fmi para bueno, que le den una solución a, a, a la situación. El FMI, por supuesto, propone uno de sus paquetazos, el cual consistió el cual consistió fundamentalmente en la elevación de todos los de los precios de todos los productos de la cesta básica, cesta básica, bueno, los, los productos que están en la cotidianidad del venezolano, ¿no? La elevación de los precios del transporte, la elevación de los precios de la gasolina. En un escenario también de caristía, donde nuestro pueblo llegó a comer perrarina, o sea, comida de perro, o, o la gente tenía que organizarse en tal caso para ver cómo le daba comida a los niños y, y, y que los adultos comieran de las, de las sobras eh, en la noche, Hay muchas crónicas que hablan que hablan de eso, porque no había oportunidades para la gente, y las oportunidades que se daban, bueno, eran bajo condiciones extremas de explotación, o sea, un sistema de servicio de los explotadores. Eh, pues a partir de, de, de este conjunto de medidas que se toman, la gente par con ya harta sale un 28 de febrero de febrero de 1989 a expropiar a saquear sale a recha como decimos nosotros molesta, a las calles a las tiendas a sacar comida a sacar ropa a sacar electrodomésticos para bueno hacerse con lo que consideraban que, que les pertenecía por, por derecho por lo que les pertenece por necesidad por supuesto este estallido es respondido con una brutal represión ¿no? eh, eh, eh, se saca el, al ejército a la calle y a punta de balas eh, se, se, se reprime todo el, el, el movimiento que, que se dio en los barrios que se dio eh, en, en las calles principales del, del país este movimiento, este, el Caracas, este estallido se da fundamentalmente en Caracas como su nombre lo dice pero también tiene repercusiones en otros estados como Lara y bueno, y, y las zonas aledañas a Caracas como Barena, ¿no? Eh, esta represión, de esta represión, las cifras oficiales plantean que, que hubo 5.000 personas muertas, las no oficiales hablan de 28.000 muertos que fueron eh, enterrados en, en fosas comunes, o sea, sin nombre, sin lápida se abrió un hueco en, la, en, en, la, en, en el monte y con camiones llenos de cuerpos, ahí se echaba la gente. Mucho de eso, en, en la época de represión del movimiento revolucionario, muchos cuerpos, por ejemplo, aparecían en las aguas del río Orinoco, el principal río del país, no lanzados desde helicópteros, a, a ese nivel. ¿no? Eh, a partir de esta situación, donde hay un ejército que ha sacado a la calle para reprimir a su, a su pueblo, se generan, o, se, o o esto trae repercusiones a lo interno del ejército. Se agudicen también contradicciones a lo interno del ejército, porque nuestro ejército no es de casa. El ejército, en el ejército pueden alistarse, bueno, eh, el que lo desee, por decirlo de alguna manera. Esto por supuesto tiene un interés, ¿no? O sea, que, que, que, se, aliste, eh, que se aliste el pueblo, para que salga la carne de cañón. Pero muchos jóvenes... Eh, de, la, de, la, de los sectores populares optaron por alitarse en el ejército para encontrar una una salida a la situación económica y social que vivían no por lo tanto era un ejército, un ejército cuya base era de extracto popular, entonces era prácticamente un ejército que se, sac, que, se que fue eh, mandado a salir para reprimir a su propio pueblo a partir de acá entonces de ese conjunto de contradicciones y bueno ya también el partido comunista había venido desarrollando, identificando esa situación Un, un trabajo de, de, de organización en el seno del ejército allí se, se comienza a estar un movimiento un movimiento eh, conformado por un conjunto de tenientes eh, capitanes eh, cadetes entre ellos el comandante Chávez un movimiento que se llam, que se llamó MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 regido eh, por el, idea, el ideal libertario, independentista Y, y, y de soberanía de Bolívar, y bueno, este que buscaba al principio como conquistar una segunda independencia, por eso el 200, muy centenario. Eh, y bueno, con este movimiento comienza a, a gestarse un proceso de acumulación de fuerzas en el seno del ejército, de las fuerzas armadas, que da lugar al golpe de, a un golpe de Estado eh, en 1992, donde por primera vez sale a, en, en la política política el comandante Chávez, golpe que se da contra Carlos Andrés Pérez, ¿no? Acá, ese, ese golpe de Estado que, que, por razones diversas, falla, bueno, a partir de acá, surge eh, sale el comandante Chávez a dar una declaración donde hace algo que no era usual en los políticos en ese entonces, y que cala profundamente en la sensibilidad colectiva ¿no? de la población. El comandante Chávez sale y plantea, que él asume su responsabilidad con relación a los a los hechos, con relación ahora al bueno, fracaso del golpe, y que pues por ahora, por ese momento, los objetivos no habían sido concebidos. Es acá entonces cuando eh, la referencia, el, el referente del comandante Chávez comienza a trabajarse, comienza a surgir un, un, un liderazgo potente y se, se, se, se, se dinamiza un proceso ahí, de acumulación de fuerzas donde participan diversos sectores de la vida nacional que también estaban descontentos con toda el, con, con todas la las políticas que se venían llevando de esa clase de política al, al poder. Eh, sectores que venían, de que eran de un extracto popular, eh, donde participaban movimientos, expresiones organizadas del pueblo, como también, bueno evidentemente, eh, los militares, el brazo más fuerte, y, e incluso empresarios o pequeños empresarios, burgueses y pequeños burgueses, Eh, donde que, que, que, que no se veían representado en una Venezuela al de servicio del, de, del, del capital extranjero pues, también terminaban desplazados por ese capital extranjero bueno, se hace o sea, el movimiento ese movimiento aglutina todo ese conjunto de sectores de la población donde el, como les dije, el, el liderazgo principal estaba ejercido por el comandante Chávez y después de, de, después de todo un proceso de acumulación de fuerzas, de trabajo se da en 1999 unas elecciones donde triunfa eh, Hugo Chávez, eh, o sea, es decir, el, el, surge a partir de acá lo que llamamos entonces la revolución bolivariana, de la mano ¿no? de un proceso electoral, no es una revolución que llega porque una clase eh, toma las armas y llega al poder imponiendo, no sino a partir de un proceso electoral, un movimiento muy heterogéneo de carácter fuertemente nacionalista, bueno, se llega al poder. acá A partir de acá, y bueno, esto de, con influencia del, del Hidalgo Bolivariano, se plantea, bueno, inmediatamente una vez que Chávez llega al poder, una Asamblea Nacional Constituyente para generar una nueva constitución. Eh, Asamblea Nacional Constituyente donde participa donde participa todo el país, donde se desarrolla un conjunto de discusiones en, en el seno de, de, de, de los sectores del país, de los sectores del pueblo, para... Eh, generar esa constitución y es bueno a partir de, de ese punto donde se abre esta brecha este este este proceso sí que denominamos la revolución bolivariana y sí, bueno eh, ahora entramos en alguna de los beneficios repercusiones que ha traído el proceso bolivariano a lo venezolanos ¿no? vale destacar allí que De la lucha entre los movimientos progresistas de izquierda en Venezuela fueron bastante duro como en Latinoamérica se habla que hasta 1999 hubo 979 estudiantes muertos o sea, eh, más de 12.500 desaparecidos 2.500 que todavía están por saber dónde están, no sabemos pues o sea, la, la represión allá eh, no, no era tanto que este te encarcelaban, te torturaban y te sacaban, si no, era de aniquilamiento, o sea, y así acabaron con muchas de las organizaciones izquierdas en nuestro país, y pues eso, bueno, nace, por ejemplo, había una ley que se llamaba Vago, la ley de vagos y maleantes, si después de las 6 de la tarde, tú estabas en la calle, te caían a palos sin ningún pretexto, sin nada, o sea de que haya golpe. Pues. Este, y a ese nivel llegó la locura de del gobierno de eso de ese bipartidismo que teníamos en Venezuela. Entonces, eh, viendo esa situación, se, como bien lo dice ella, hubo ahí un trabajo dentro de las Fuerzas Armadas donde definitivamente habían había fuerza pues fuerza a través de las armas y Y bueno si los movimientos que empezaron a ver eso allí y bueno se hizo un trabajo con la con los guardias pues con, la, con la fuerza de seguridad del estado básicamente en la guardia nacional y en los componentes de las fuerzas armadas nacionales Bolivariana. entonces nace Chávez y bueno se plantea en el plano democrático en el plano de, de la democracia burguesa la pelea también y salimos a airosos va a haber 66% de participación, creo que en las primeras elecciones, por ahí van las cifras. Ya después, bueno, empieza empezamos nosotros y vemos que eso ha sido uno de los grandes avances de la revolución bolivariana, encontrarnos o pelear en el territorio donde ellos siempre han dicho que han ganado, que en el tema de la democracia. Bueno, vamos a contarnos, bueno, nos contamos, hemos contado 19 veces De ese 19 veces, el proceso bolivariano ha ganado 18 batallas. Y las que perdimos fueron como por 50 votos. O sea, en ese territorio es que nosotros hemos librado la lucha. Claro, han habido otros espacio otros momentos. Pero, por ejemplo, de los 30 millones de habitantes que somos en Venezuela, 20 millones estamos inscritos en el registro electoral. De esos 20 millones, votamos 15 millones de personas. Y de esos 15 millones de personas, eh, este bueno, la oposición tiene su cifra, nosotros la nuestra. O sea, para el mundo y para todos los procesos en Latinoamérica y en Europa y donde tú lo quieras poner, creo que no hay ningún proceso que en 15 haya en 15 años haya hecho 19 elecciones. Creo que no hay un proceso donde vote tanta gente, bueno, al menos que tenga una población mayor a la nuestra, por ejemplo Colombia, en las elecciones que hubieron ahorita. Para el proceso de escogencia de su presidente, votaron 6 millones, eh, 7 millones de personas. Y ellos son 40 y 42 millones de habitantes. O sea, 12 millones de personas más que nosotros. Y, por ejemplo, en, en Venezuela el proceso electoral no es obligatorio. Como en otros países. O sea, si no votas, no tienes opción a, al trabajo, no tienes opción a la universidad. O sea, es obligatorio, te multan. En Venezuela es... Simple y llanamente participación. O sea, como para que nosotros nos situemos ahí. Eso es uno de los grandes avances eh, del proceso revolucionario. Pero, o sea, vimos en ello una pelea y, bueno, ahí hemos librado nuestras luchas. No quiere decir que no tenemos preparado para, para otros elementos. Yo le voy a dar algunas cifras allí, ¿verdad? Y la vamos a contextualizar con el pasado. Por ejemplo, hasta el 2012... Como bien lo explicaba mi compañera, la situación allí era terrible antes de que llegara la Revolución, antes de que llegara Chávez. Nunca prácticamente se había invertido tanto en el área social, o por lo menos el ingreso que entraba por la venta del petróleo no llegaba a la inmensa mayoría de los venezolanos que somos, éramos y somos, todavía seguimos siendo un poco Entonces, por ejemplo, ahí se comió una vez, en algunas familias, en muchas familias de Venezuela, lo en, en un día entero se comió una sola vez. Y situaciones como esa. Entonces, lo primero que se hizo cuando llega Chávez, bueno, este, fortalece la organización de, pa de países exportadores de petróleo, ¿verdad? la OPEP, hace una gira por todos estos países, por el Medio Oriente y tal, esto, aquello tratando de unificar criterios allí, para elevar el costo del petróleo ¿verdad? y para vender el petróleo a, a lo que ha llegado ahorita pues 100 dólares por barril que antes llegaba a un dólar, o sea mucho antes de que llegaba, cuando llegó la revolución costaba un dólar, o sea no se costaba, eh, los ingresos de, de que ingresaban por el tema de la venta del petróleo, iba para mantener la industria como tal y para algún sector mínimo de que maneja la empresa, que era el sector de la oposición, el sector de la derecha, como lo queramos llamar. Y por ejemplo hasta el 2012 se, ha, se han invertido 468 mil millones de dólares para el tema social. Muchas veces nuestro presupuesto todos los años son 60-50% del presupuesto para, el, para inversión de la, en áreas sociales. Por ejemplo, nosotros en el 2013 hizo implementó una misión que se llama, una de las que más ha beneficiado a todos los venezolanos, que es la misión Barrio Adentro. Como ella lo explicaba, los barrios allá son en la montaña, todo el mundo, ya, bueno, los que han ido para Venezuela saben cómo es el tema, una casa encima de otra, en, en la montaña por allá, con las calles, rotas y todo esto aquello y nunca prácticamente nunca había llegado un médico a esos sectores les se imagina la desatención que había en esa área bueno se hizo una inversión se construyeron 25.000 módulos en todo el país también caserí en pueblo lejanos, para la atención de esa de esa persona bueno esa cifra nos dicen que más de en eh, 432 millones de personas han sido atendidas por ese por Barranquilla. O sea, te dicen, "No, son 30 millones." No, 432 millones de veces han pasado personas por esos centros de salud. O sea, cosa que y, y, y bueno, ahí es eh, para el tema del control de la atención de las personas para direccionar ahí el tema de la orientación sexual con el tema de la, los métodos anticonceptivos, o sea, todo, todo lo que tiene que ver con el tema de la salud, básico y primario, pero que nunca, nunca se había estado, nunca se había dado en Venezuela. Como ella lo dice, y como lo dice la cifra, antes que llegara, si no llegaba un médico, mucho menos una persona o un profesor a ese sector. Y el nivel de analfabetismo era inmenso. Se hizo también una una misión que se llama misión eh Robinson, que era una misión para enseñar a leer y a escribir a las personas. Bueno, esa misión en 5 años enseñó a 1. no, a 1,500,000 personas a leer y a escribir. Y para el 2005, la UNICEF declaró a Venezuela como libre el territorio libre de analfabetismo. Ya o sea, para que ustedes vean La, la, para que vayamos diferenciando ahí entre el pasado y, y el presente pues. este, la tasa de desempleo por ejemplo para el 2011 llegó a 6.5% de la población sin empleo más todos los beneficios anteriores o sea eh, el proceso bolivariano ha sido de gran importancia para la inmensa mayoría de los venezolanos Este, bueno, hay cifras más, cifras menos. este La pobreza fue reducida a un 20,8% hasta el 2011. Y del 2011 para acá también se ha hecho una inversión, pero ahí para que nosotros manejemos alguna de las cifras que se han, que se han producido en Venezuela con la llegada de la revolución o con la llegada del comandante a, al proceso, pues a estos 15 años que nosotros hemos estado... Y bueno, por ejemplo, en el 2002, y una muestra de participación y de organización del movimiento popular, en el 2002 este se orquestó un golpe de Estado en contra del presidente, lo mismo que ahorita están orquestando las guarimbas o los conflictos en Venezuela, en el 2002 con apoyo de algunos eh, algunas personas dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y con algunos partidos que hoy dirigen en la Guarimba la fulana la, la, la llamás Guarimba en el 2012 el que tuvo un golpe de estado que sacó a Chávez. O sea, como ellos son tan democrático y eso es lo que nos han vendido a nosotros, la democracia de ellos llegá, entraron al palacio, lo sacaron y se lo llevaron a la Isla de Los Chillos y allí lo iban a asesinar. Entonces, eso fue el 11 de abril del 2002. El 12 bueno la gente se empieza a organizar, esto aquello, hubo allanamiento, hubo persecución a dirigentes de organizaciones sociales o populares en Venezuela en un día y en un día se cambió todo se iba a cambiar la, la constitución se cambiaban las leyes se cambiaron a, a, a todos los directores o ministros del gobierno en un día eso lo hizo la oposición en el, bueno, la gente se organizó durante el 12 de abril y el 13 de abril la gente empieza a pedir ¿sabes? con eh organiza eh, con una vinculación ahí vinculándose con sectores de, de la Guardia Nacional y bueno, hacen que eh, o dentro del sector de la Guardia eh, de las Fuerzas Armadas de vuelvan y traigan a Chávez al pueblo otra vez. Entonces eh, como para que ustedes vean una muestra también de la organización y de lo que teníamos nosotros como venezolanos o sea después de estar marginado como lo habíamos estado, de haber estado tan explotado, de haber estado tan oprimido, uh, después bueno, nos, se nos abrió un, una, una posibilidad un proyecto que tampoco había nunca existido en Venezuela, con la llegada de Chávez y la gente en el 2002 respondió y dijo nosotros queremos a Chávez, no por la persona sino por el proyecto, sino por todo lo que eso implicaba o sea para que tengamos ahí y en el 2003 ¿no? O sea, un año después, a finales de año prácticamente, este la oposición vuelve a remeter y genera un paro económico. Un paro llevado a cabo. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus cuadros o personas de la oposición, de la derecha, de los fascistas en Venezuela, coordinaba o dirigía la empresa Petróleo de Venezuela. Y bueno, llegan y paralizan la industria, porque yo era la que lo conocía y todavía hasta ese momento estaba en manos de ellos la paralizan y bueno, orquestan todo un paro económico que genera también una gran cantidad de muertos de desestabilización en el país pero la gente en ese momento volvió a ratificar el apoyo al proyecto y por ejemplo salió, salió una, una, una una frase que está muy marcada con hambre y sin empleo con Chávez o sea, y eso lo decíamos la inmensa mayoría de los venezolanos, la inmensa ¿Por qué? Porque nunca habíamos tenido la posibilidad de estar como habíamos estado. O sea, con un proyecto, con una sociedad... ¿Tú ibas a decir algo? Sí, bueno, sí, pero... Bueno. <ríe> ya para que concluyeran. No, hay ah, como okay. para, para... No, no, o sea, que concluyeran y yo le No, no hay como para esforzar lo que tú venías planteando. O sea, ese conjunto de cifras lo que ilustran, de alguna forma, es que se abrió, o sea, se le dio paso a su proyecto que significó verdaderamente el pueblo venezolano y que lo dignificó bueno, a partir de la llegada, de la toma del poder del aparato estatal, y, eh, por lo tanto, de la toma de, eh, de control de la renta petrolera. Esa renta petrolera, que antes estaba en servicio de, de una minoría, se colocó en servicio de los intereses y necesidades de la mayoría, ¿no? Y, este, nada, se, se, se redistribuyó, se recolocó, A partir de una serie de programas, de planes y, y, y, y, y políticas de atención social eh, Al servicio de la mejora de las condiciones materiales y, y, y por lo tanto espirituales de la población venezolana Y además, o sea, no solamente se, eh, en, en un principio no se plantea únicamente como un proyecto eh, desde desde el Estado, pues, sino que se, se plantea en principio la participación la, el derecho a la participación de, por parte de, de, del pueblo en la definición de esas políticas en la discusión y definición de esas políticas además porque bueno si no participaba ese, esa, esa, si no participa esas grandes mayorías que habían acumulado durante tantos años ese descontento, bueno no podía darse un, no, no podía darse jamás un revés A, a, a toda esa situación de desigualdad, que había abierto tal brecha entre opresores y, y oprimidos. O sea, ahí, de alguna manera, lo que Chávez empieza es a eso a generar condiciones, en este caso no solamente para la, la dignificación social, sino incluso política, porque también se abre entonces un escenario donde el movimiento popular tiene un conjunto de posibilidades, herramientas y espacios para volver a acumular fuerzas y resurgir, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra Constitución, y eso está eso está dado también por el carácter bolivariano del proceso, ¿no? Eh, tenemos en la Constitución contemplada el derecho a la participación activa y protagónica, ¿no? Eh, como pueblo. Allí, eh, claro, ajá, a partir de la toma del control del poder político, de la toma de control del poder de sobre la renta petrolera, comienzan por supuesto a tocarse a partir de ese conjunto de, de, de iniciativas intereses e intereses de, de, de el, del sector político reaccionario ¿no? todo este estos golpes que, que, que de los que acaba de hablarnos nos hay eh, se dan después de que chávez plantea una serie de leyes habilitantes que buscaban bueno primero dar un revés a la situación de la tenencia de la tierra que por todo este escenario que les planteaba inicialmente del, del surgimiento del petróleo bueno, habían grandes eh, espacios agrícolas completamente abandonados, o sea, lo que llamamos latifundios, pero en propiedad de una sola persona eh, donde habían eh, sectores campesinos absolutamente olvidados y por lo tanto explotados a la, a la deriva de, eh, de del patrón, ¿no? Allí se buscar un revés a esa situación se busca Eh, se, se, se plantea una ley donde se plantea el derecho a la expropiación por parte del estado de esas tierras para eh, darla a, a, a, al, al campesinado organizado se plantea eh, la nacionalización de la empresa de, de, de, de la empresa petrolleo venezuela pdb o sea se genera un conjunto de acciones que eh, por supuesto bueno eh, dan paso también a la, la contrarevolución ¿no? pero también bueno a partir de esas políticas O sea, su, se, se, se comienza a elevar eh, a nivel colectivo la conciencia de un pueblo que empezó a darse cuenta de cuál era el proyecto que, que, que, con el que se identificaba, de, con, de cuál era el proyecto que estaba al servicio de su interés y, y de su necesidad. Eh, bueno, no sé si tú querías porque le me puse la mano. Sí. Este, bueno, mi nombre es María Teresa. Eh, cualquier este, detalle que, que de repente... No, no comprenda o, o no me exprese bien, si entonces la libertad bueno, de, de preguntar este, no es fácil verdad en este tipo de actividades resumir la historia de un país una historia que bueno que, que, que, que cuyo mmm, método que ha prevalecido históricamente es la explotación la explotación de una clase obrera la explotación de, de un campesinado pobre y muchísimo menos es fácil para una persona que llega al poder por la vía electoral en el año 99, refiriéndome a, a Chávez, este encontrarse con un país en ruina, con un país que había sido salvajemente saqueado y este, como decían los compañeros, bueno, retomar a través del poder político las riendas de ese país, comenzar a atender todos esos sectores que por muchos años habían sido desatendidos que habían sido excluidos, que, cuyo este objetivo de vida había, eh, que se le había implantado por el mismo sistema capitalista era producir, o, al sistema capitalista no le interesaba que la población venezolana supiera leer, que, que, que pudiese tomar un libro y entender que pudiese tener un poder adquisitivo para comprarse un televisor y ver lo que estaba pasando en el mundo, o sea, en, se come, estuvimos en, como en un cerco, ¿no? en una especie de aislamiento donde simplemente bueno, éramos un objeto que no, no debía tener condiciones de vida, sino este producir para medio comer. Este a, a partir de la participación protagónica del pueblo, se empiezan a conformar este, los consejos comunales, empiezan los colectivos a generar política, a dar debate a participar en mesas a, a través de las instituciones, a elevar proyectos, y empieza, bueno el pueblo va a sentirse que por fin había llegado un líder que podía dar respuesta a sus intereses de clase, ¿no? hablando en términos, bueno, de lo que es el proletariado este... Evidentemente esta burguesía que había sido este, despojada de, de, de algunos beneficios que tenía como como fue el proceso de expropiación de empresas que vale acotar, en Venezuela las expropiaciones que se han hecho son con indemnización, a pesar de que de los sectores revolucionarios mantenemos la posición firme de que esos burgueses que han construido sus empresas, eh, desde el sudor de la clase trabajadora de los obreros no debía ser recompensado por tantos años de explotación sin embargo bueno se les hace cancela el medio de producción y este hay que decirlo bueno lamentablemente no no, no hay control obrero como tal simplemente bueno continúa el mismo apata y aparato pero y este se inserta bueno una un funcionario que, que lleve las riendas de, de, de, de esa empresa como tal Este, se nacionaliza la industria siderúrgica del cemento, todo lo que es la industria pesada, eh, Cantevez la empresa de telecomunicaciones y bueno, se comienzan a dar golpes certeros a la burguesía esta burguesía que es la misma de, de, de los años 60 de los 70, del Caracaso la misma que orquestó el Parón en 2002, es la que hoy en día a través de un reducto del partido Primero Justicia, que fue el partido que dio el golpe estaba en 2002 Este, crea un partido que se llama Voluntad Popular que está representado por un dirigente que de derecha que es Leopoldo López este comienza a través de, de, de que este no es un, un año electoral a generar una política de desestabilización para entrar un poco en contexto de, de cuál es la raíz bueno de la situación económica actual de, en Venezuela entre noviembre y diciembre del año pasado este En Venezuela, la economía especulativa llegó a su máximo nivel. Cuando digo economía especulativa es porque, aparte de todo lo que ya hemos planteado, la burguesía en Venezuela es parasitaria, es importadora. Entonces, a través de las divisas que genera esta renta petrolera, eh, comienzan a importar productos. Por ejemplo, eh, ellos compran un dólar en Venezuela, equivale a 6.3 bolívares, ¿no? Entonces ellos solicitan sus divisas, compran, compran un televisor, por decirles, a 6.3 y a nosotros no los venden como si el dólar costara 80. Es decir, que para nosotros compramos un televisor en noviembre, teníamos que tener 12 salarios mínimos íntegros. A ese nivel llegó la, la burguesía nacional de, de, de especulación y efectivamente, bueno, comienza a, a gestarse dentro de los sectores populares un clamor de que era necesario de que el, el Estado interviniera a esas empresas a las eh, hiciera una especie de fiscalización porque bueno estaban llegando a unos niveles de, de depravación este, en cuanto a los precios se sacan los funcionarios a la calle a hacer una especie de, de, de fiscalizaciones y bueno se encontraron empresas que tenían un margen de ganancia de 1000% 1000% entonces este se crea la ley de, de costos y precios justos y se comienza a poner en orden nuevamente este los precios del, del mercado como tal evidentemente esa burguesía que estaba muy adolorida porque bueno se le dan se le dan golpes cada vez que ellos eh, comienza a, a agarrar un revuelo para seguir acumulando capitales este comienzan a financiar lo que es el, el, lo que estamos viendo ahorita como pues un una especie de golpe suave, pero que nosotros sabemos que es una guerra prolongada. Los movimientos populares empezamos a organizarnos, a, a, a mantenernos en, o sea, a articularnos, a mantenernos en bastante comunicación, porque evidentemente veíamos que nuestro proyecto, que nosotros hemos elegido 18 veces por la vida electoral, al cual nosotros dedicamos toda nuestra fuerza y energía y que comprendemos que es el único que nos puede servir de catapulta para alcanzar el socialismo estaba en riesgo, en riesgo porque bueno, porque estaba siendo atacado no solamente por la burguesía nacional, sino por el imperialismo norteamericano, que no está dime en costo para financiar, para entrenar a, a pequeños grupos de choque, de combate, que bueno, que son los que hoy en día salen en, en la en el país en ABC y en TV española y en CNN en español. Como si en Venezuela hubiese una guerra civil, nos estamos incendiando, nos estamos matando. O sea, eso es lo que se ve en los medios de comunicación internacional. De los 23 estados que decían los compañeros, solamente en 5 se han manifestado. Y de las 300 alcaldías, en menos de 30. Entonces, bueno, imagínense, se proyecta a nivel mediático una una situación de desestabilización. Y bueno, nosotros tenemos que admitir nuestra cuota y es que en Venezuela el 70% de los medios de comunicación son privados, evidentemente ellos hacen sus enlaces, mandan su, su, sus videos, mandan sus su crónicas, que son bueno rebotadas a nivel mundial, y lo que aparece en la palestra es que bueno en Venezuela hay un retroceso, que que la que, que se va a dar un golpe, se está gestando un golpe de Estado y todo esto. Bueno, el 12 de febrero, Este partido del que les estoy hablando, Voluntad popular, convoca una marcha, precisamente porque es el día de la juventud. Ellos macabramente comienzan a, a buscar un sector que bueno, que que históricamente se ha caracterizado por ser rebelde, que somos nosotros los jóvenes. Bueno, todos soy joven, aunque no pare. Este empiezan bueno a hacer, a hacer ese catalizador y sacan una marcha convocada de forma irresponsable, donde, bueno, empiezan a agitar, a agitar, y ya estaba preparado este un escenario, una especie de campo de práctica militar en las calles, donde, bueno, los sectores revolucionarios, evidentemente, nos, se, nos sentimos este atraídos, bueno, a la confrontación, a, bueno, este porque tú vas a actualizar la vía sí, estamos en un proceso de, de donde bueno, hay condiciones de trabajo, donde hay condiciones sociales, donde hay salud pública, donde la educación es pública y gratuita. O sea, esos mismos estudiantes que están en la calle desestabilizando son los mismos que tienen comedor asegurado, que no pagan nada la universidad, que tienen transporte, que la que el le estable le entrega tablet, ese son los mismos estudiantes que bueno, que ellos ellos tiene su, su, sus aspiraciones eh, de que, bueno, que Estados Unidos intervenga en eh, Venezuela como si ellos no hubieran noticias y no supieran cómo Estados Unidos ocupó Siria, Libia, Irán eh, eh, eh, auspicio el, el Euromaidan en, en Ucrania o sea, ellos creen que, bueno, Estados Unidos va a llegar, en sus avioncitos se va a bajar van a tomar poder y, bueno, todos vamos a ser felices ahora vamos a ser norteamericanos. Evidentemente, bueno nosotros, un pueblo consciente que sabemos Que, que, ...que el imperialismo es atroz... ...que, que son, simplemente está detrás... De, ...de nuestros recursos naturales... ...porque tenemos que decirlo... O sea, ...Estados Unidos nos va a atacar a Venezuela... ...porque los venezolanos somos chéveres... ...echamos chistes bailamos salsa... O sea, ...eso eso es una realidad... ...sabemos... ...que hay unos intereses particulares... ...del capital financiero... ...dentro de, de, de, de nuestro territorio... qué bueno, que desde que es el Estado español colonizó a Venezuela, siempre se ha visto como un cofre, no yo voy para allá agarro oro, voy para allá agarro aluminio, voy para allá agarro petróleo, ¿Entiendes? entonces evidentemente hay una fuerza que se opone a sus intereses, una fuerza que está sirviendo de piedrita de tranco, porque además de eso, es, y lo decimos, bueno una una responsabilidad bastante grande, muchos de los países que están en vías de liberación, que están en vías de una independencia, tiene su ojo puesto sobre Venezuela, y, y bueno, y compañeros aquí de, de País Vasco que me decían, no se burlen porque no soy buena imitando el acento, que me decían, eh, ustedes tenéis una tarea histórica, amigo? y yo bueno, ustedes son el, el, el espejo, el espejo donde todos nosotros nos miramos, y yo decía vaya, o sea, que responsabilidad, primero por nuestro pueblo, y segundo, por, por, por los otros pueblos que también están en lucha, que ven en Venezuela un referente de que si es posible hacer revolución, de que si es posible este se asentar las bases para construir el socialismo, de que si es posible que una que un pueblo que ha sido históricamente oprimido, que ha sido desplazado se organice y, y, y pueda hacer política y pueda hacer hacer un verdadero cambio y este hacer una verdadera transformación. Este bueno, A raíz de todos estos acontecimientos, los sectores revolucionarios estamos conscientes de que, bueno, hay unas tareas, estamos conscientes de que estamos sometidos a la arremetida de una burguesía nacional y una burguesía internacional. este Estamos conscientes de que, bueno, la única forma que tenemos es que debemos aglutinar a todos los sectores revolucionarios, porque debemos oponer, como decía, bueno, unas fuerzas contra contra a todos esos intereses particulares que desean si sí, eh, derrocar el gobierno legítimamente electo eh, en venezuela y a su vez derrocar un referente que está sirviendo para este que muchas de las revoluciones que se están gestando se apoyen en el, en el gobierno de venezuela bueno más allá de, de, de explicarle este, de repente de forma muy aburrida nuestra situación Este, queremos decirle bueno, que cuenten con el pueblo venezolano. Nos solidarizamos con, con la lucha que lleva a cabo Escalería. No solamente por liberarse de, de, de, de la opresión y de, de, de, de liberar el territorio, sino de liberar una, una clase obrera, una juventud, un, cape, un campesinado, una mujer que, que, bueno, que debe ir en vías de emancipación, de manos del hombre. Nos solidarizamos de tal manera Que, que, que vemos un gran potencial aquí en el País Vasco vemos eh, hombres y mujeres que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, que entienden todas las formas de lucha este política, que entienden la importancia de que bueno llega un punto de opresión tal que es necesario aplicar la violencia revolucionaria porque si los burgueses no aplican siempre la violencia, porque nosotros no tenemos derecho a a defendernos, a autodeterminarnos, a liberarnos, a ser libres y soberanos. ¿no? Entonces, cuenten con, con, con, con un país que a pesar de todas las